Y 47 minutos de la tarde Vamos a entrar de lleno en Faena Y en este caso vamos a hablar de, de fútbol Nos queda más pendiente de, de esta semana Pues eh, comentar lo que nos dejó el partido de vuelta De la fase de ascenso a, a segunda andaluza infantil eh, Que se disputó en el Antonio Barbadillo el sábado pasado Hace ya casi una unas semanas una semana Y en la que eh, el conjunto del eh, comarca de Jerez se llevó la victoria por cero goles a 2 Para cerrar ya lo que ha sido este capítulo y cerrar lo que ha sido la temporada con el Ubrico Unión Deportivo Infantil, vamos a hablar con su entrenador, con Antonio Barragán, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Terminó ese, ese sueño del ascenso el, el pasado sábado, como decimos, con la vuelta de, de esa primera eliminatoria en la que finalmente no se, no se pudo remontar, no ese 3-1 que traéis eh, de la ida. Pues la verdad que sí, ¿no? La verdad que ya traemos un resultado muy complicado allí de allí y de ahí, y aquí pues lo intentamos, pero nos me metieron el gol en el descuento del primer tiempo y, y ahí ya fue todo más complicado. ¿no? Mm -hmm. Un partido en el que, aunque eh, tu equipo quiso, le, le resultó muy difícil acosar la, la portería rival, a, apenas tirasteis en toda la primera Eh, parte, no mm, quizás eh, esa ha podido ser una de las claves ¿no? Sí el, el, ellos, ellos vinieron ellos aquí la verdad que a mí me gustó nada ¿no? el equipo del Comarca no que vino uh -huh. a, a pegar los balonazos para adelante, que corrían los delanteros y nosotros nos hacíamos complicado porque ellos, la verdad que no presionábamos bien a la, a la defensa, no yo le di a lo, a, pusimos tres puntas que presionaban a dolor de cesta que los dos centrales estuvieron incómodos, pero eso no lo hicimos, ¿no? Entonces, eh, cuando que tenía medio metro, eh, el balón iba para adelante y es verdad que, que no tuvimos apenas ocasiones. Creo recordar que doy no, una de Pablo muy clara, muy clara que fue la que dio 1-0 uh -huh. y perdámonos, yo yo yo creo que hay que tirar un todo cabeza también que este David tú muy bien, pero no lo puedo tengo Igual que nos marcaron allí, falló de marcar en un, un córne y además termi terminando el, el primer tiempo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, debería que se intentó. Uh -huh. La verdad que ese gol en el último suspiro del, del descanso os dejó muy tocado anímicamente, o por lo menos es la impresión que dieron los jugadores, ¿no? Parece que se vinisteis un poco abajo. Claro, nosotros nosotros sabíamos que metiendo un gol nos metemos en la eliminatoria, y además ellos tampoco eran superior, yo tenía un niño en medio campo eh, un, un delantero que corría mucho y, él, y logramos parar del centro del campo que le hizo un marcado muy bueno Manuel roñe pero pero es verdad que era un corne nos metieron el gol por fallo de marca de nuestro, nos, nos pegamos ¿Sí? que nos recargué, que nos pegáramos, que estuvieran incómodos que si nosotros llegáramos que ellos nos rematarán bien porque los tres goles de allí de Jerez fue de nuestro, si, si tú miras, mira los goles que nos marcaron a nosotros el, el sábado y el, y los que nos marcaron era, que son del mérito propio, no mérito de ellos ¿no? y entonces pues muy complicado ya con la eliminatoria se puso un 4-1 había que meterle 3 goles 3 goles no, había que meterle 4 porque el, el golavera se lo llevaban ellos con, lo, con el gole tres sí, tres tres mm. había que meterle y, mm. y ya era muy complicado un equipo que que en el momento que tenía el balón en, el, en, en la defensa, por pues iba para pa, adelante, pa ¿no? Y nosotros, pues, cuando intentábamos hacer algo, pues, pues íbamos al suelo, ¿no? Mm -hmm. La primera jugada, la segunda, ¿no? se fue Francisco por la banda y le metieron esta casa como para reventar, y, y, y me extraña que ese equipo que que, que del Comarca de Jerez, y lo, y lo digo porque, porque si no había voy a reventar, eso. <risa> el, esta gente que va dando ese golpe de que van a mandar niño que hacen la que van a mandar niños al Atlético madrid que van a, y que juegan de esa manera. Entonces, no me cuadra, ¿no? No me cuadra. Ellos van que buscan a los niños, calientan a los niños, calientan a los padres, los padres se lo creen, que van para el Atlético Madrid, que van a ir todos al Atlético Madrid, que el Atlético Madrid no tiene hueco para dónde meterlo. Y ahora veo un equipo que viene aquí a jugar a Boleón y, y, y encima no te voy jugar, ¿no? En el momento que coge el balón va al suelo, ¿no? Uh -huh. verdad es verdad que físicamente ellos llevan su los socios, ¿no? Uh -huh. Pero ya venían con ese resultado a favor y tenían la, las ideas claras precisamente de eso de que lo que tenían que hacer era no dejaros jugar a vosotros, ¿no? Claro, pues y esto fue igual. Esta lío en el minuto 3 fallamos un penalti en el en el 5 6 Carlos se quedó delante del portero y, y por se tardó y receta se la quitó el balón. El Pablo no lo voy a respirar, o sea, yo sabía quién era Pablo. Mhm. Uh -huh. Yo sabía quién era Pablo Melanson que había hecho todos los goles. Pero Pablo, en el momento que cubrió la mano, iba al sueño. Terminando el, el partido ya con un 3-1, el, el, el delegado de ellos diciéndole al niño delante nuestra, dale, dale, dale, dale, porque Pablo se fue por la banda, ¿no? ¿sí? Entonces, es verdad que, que hayan ganado, porque, y además le dimos la enhorabuena, ¿no? Pero que tampoco ha sido tan superior el equipo como para pa otros desperdidos la eliminatoria uh -huh. como la hemos perdido ¿no? uh -huh. y, además, y además lo diré siempre decido, el que había visto los dos partidos y los goles, más de mérito propio nuestro que de mérito de él uh -huh. La clave sin duda, Antonio es, eh, los problemas que habéis tenido a balón parado Sí, claro nosotros eh, el, el tema es que nos marcamos nosotros el, el marcar yo le digo, siempre le digo hay que pegarse al contrario y si no se puede llegar a balón porque el contrario es más grande por lo que sea, por lo menos que remate incómodo Pero no, no, nosotros nos pegamos, pero del contrario, a dos pasos y ya no lo seguimos, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, muy difícil, ¿no? Y ellos, la verdad, que está el anillo con un corpulento y también en los cornes y los rebates de, de falta y ¿sí? uh -huh. eso. Bueno, tú dices, si a, si a eso le sumamos que no habéis tenido la contundencia en ataque que habéis demostrado durante toda la temporada, pues, eh, es difícil no ganar no solo ganar la comarca de Jerez, sino ganarla cualquiera, ¿no? nada no, ya, la verdad es que También la eliminatoria no nos hemos tomado a, a, a ver, nosotros la hemos jugado para ganarla, ¿no?, y, y la hemos perdido, pero pero tampoco yo se lo diría a los niños, de nosotros, esto es un premio de haber quedado primero, que era lo que nosotros queríamos por todos los medios de campeón, uh -huh. lo hemos logrado, y ahora tenemos qué bueno a eliminatoria, pues nosotros si sí perdíamos no pasaba absolutamente nada. El, allí es verdad que los nervios nos terminaron un poco, ¿no?, no sé por qué, y... Y aquí el equipo lo intentó, ¿no? Pero era ya era muy difícil, ¿no? Y tampoco estaba yo. Y se lo dije, yo, vamos, el que se pierde no pasa absolutamente. Nosotros vamos al partido como si fuera un partido amistoso que, que también vas a ganar, ¿no? Hasta, cuando juegas al partido sí vas a ganar. Uh -huh. Y nos hemos ido a ganar la eliminatoria y no, y no la hemos podido ganar. Pero es verdad que nosotros... A, a mí a ver, me da igual. Me, fue, me hubiese gustado ganarla, ¿no? pero que tampoco era una una obsesión de ganar la eliminatoria y, y ascender. Uh -huh. Claro, lo que lo que quizás eh, la espinita que se puede quedar es que, eh, bueno, el Comarca de Jerez ha sido superior porque en el global de la eliminatoria se la ha llevado por ese 5 a 1, pero quizás tu equipo ha, ha tenido una gran oportunidad este año de, de llegar más allá en el ascenso incluso de ascender, porque digamos que vuestro nivel ha sido alto y ha estado al nivel de los equipos que se habían encontrado. Recuerdo otros años en los que el cruce ya eh, de, de un equipo de, del Grupo de la Sierra con otro de, de, del Grupo de Jerez, era, o se veía mucha diferencia de nivel. Este año parece que no ha sido así. Claro, eso, el, el, nosotros teníamos a ver, tenemos confianza, ¿no? Porque eh, es verdad que nosotros en el primer partido allí, porque yo el planteamiento mío era de llevar un equipo fuerte allí y de, a ver lo que pasaba y y de todas aquí lo como porque yo llegué a un día que van al gatón, ¿no? O allí fuimos los otros con cinco va muy importante eh como mm -hmm. nos cogió punta de petaquero, niños que se fueron de día, y uno a Madrid, otro se fue a Roma, ocho, y, y la verdad que íbamos muy limitado en adelante, ¿no? es verdad, aquí también lo teníamos todo, pero claro, tuve que hacer los de karting y también quité más delantero porque con, al cambiar el sistema meté a Manolo Cuamarcal al, al al centrocampista y va con tres puntas por pues, con francisco y con y con pablo por las bandas y, y con dos delanteros me sobraban y entonces te queda un niño que que podría venir algo ¿no? pero bueno el la eliminatoria salió como ha salido y ya hasta yo creo que estar allí fue clave yo ¿no? uh -huh. que fue clave. Uh -huh. Aunque también viendo el resultado de, de lo que ha sido esta fase de ascenso de los otros equipos, llama la atención eh, cómo le ha, le ha bailado Marianista Alcalá del Valle, ¿no? Sí, pero bueno, Marianista, yo también que es lo mejorcito que hay en Herén en mm. tema de cantera, Mi ¿eh? equipo 6 es sí, sí. un equipo... El, y, y, y, y para mí el tema de cantera, el, yo creo que el Marianista es de lo mejorcito que, que hay en Herén. Y ya no me ha son muchos goles, no no creo que se, se la metió oso no en el segundo partido 5 allí en el segundo. El mm. primero creo que son muchos goles porque el, el, tampoco, o sea, allí gana el de Arcalá tampoco se haya ganarle 0-5 al Arcalá y que, que lleva los bien puestos. ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Eh, es verdad, es verdad que yo tuve hablando con el entrenador de el del Marianista del ya sorteo y yo se lo dije, digo, "Si el árbitro está entero, no vaya a tener problema, ahora como yo de un árbitro casero, y claro, los árbitros lo ha puesto la federación. Nosotros lo pitó el otro día uno de San Luca y y el dato de Vero uno del Puerto Capitán, pero uh -huh. claro, si vienen árbitro que ya están eh, buscando su en futuro algo más hartone, esta gente no sé, no se venden por nada, ¿no? Y, y claro, así así, pero preocupado, yo no me lo esperaba que iba a pasar Marianita porque yo creo que el Marianita es de lo más fuerte que hay en en seguro. Mhm. Uh -huh. Bueno, pues eso es lo que nos dejaba esta fase de ascenso, en la que ha llegado el Lubrico Unión Deportiva Infantil, vencedor campeón de liga en esta temporada 2017-2018 y, Antonio, en, en poco tiempo vais a clausurar ya la temporada del Lubrico Unión Deportiva bueno de, de todos los equipos de, de cantera, en un acto que va a tener lugar ahí en el Barbadillo, dentro de unas horas ¿no? sí, Pues esta tarde ya vamos para allá ¿no? vamos a aprovechar para el, el trofeo de Memoria de Manolo cabrera Y, y vamos a aprovechar también después del partido para hacer la clausura, tomándole una copita con con todos los padres y todos los niños y eso un rato, y termina ya la, la temporada, ¿no? Y por pues dentro de ya empezar reuniones ya para pa antes de, de agosto, de dicho, porque en agosto prácticamente como quien dice que está aquí ya, no aunque parten dos meses, pero, pero ya tenemos que empezar a preparar la, la próxima. Este torneo, Manuel López, Memorial, Manuel López Cabrera, recordemos, va a enfrentar a los equipos de Lubrico y Unión Deportiva, jugadores del juvenil y, y del cadete, incluso creo que algunos tuyos de, del infantil contra el aspirante, ¿no? Sí, creo que van dos, según me dio a Iván Doña, a Manuel Ordóñez y a Álvaro Coronel contra los aspirantes. El, nosotros hemos intentado buscar un, un equipo de por ahí, pero ahora ya el, los equipos han terminado, los equipos están hartos ya de te compite ninguno viene el que no, no, no está entrenando, el otro no quiere, el otro. Y bueno, pues la filtración campeón de liga, después eh del el equipo donde Manolo ha estado toda su vida jugándolo ¿no? uh -huh. y y hemos visto esta oportunidad y espero que lo hacen buen torneo. ¿no? Uh -huh. Ya por último para despedirnos, Antonio, ¿qué vamos o qué se puede esperar del, del grupo que has dirigido tú esta temporada que llevas dirigiendo desde desde prebenjamines? Eh, la próxima campaña ya en cadetes porque va a ser el primer año eh, en una categoría en la que ya el físico va contando mucho más que en las otras y yo no sé si lo concibís como un año para aprender o, o lo concibís ya como un año para, para competir e intentar estar ahí en, en las primeras posiciones Pues primero no sé, ¿no? Porque tampoco sabemos si... Porque el cadete que, que ha estado este año se quedan un, unos pocos de jugadores ¿no? Uh -huh. y no sabremos si si vamos a tener un equipo como a tener en principio si te, si hay un equipo pues tendríamos los de primer año y los del segundo año y en principio lo que yo pienso, ¿no? Como sí, sí. como hicimos la temporada pasada, ¿no? Y bueno, pues si el, si yo tengo los mismos niños que tenía este año, pues será un aprendizaje, ¿no? Porque nosotros yo veníamos haciendo así desde que empezamos, ¿no? Los primeros años nos ha costado más porque no hemos enfrentado equipos con, de segundo año y uh -huh. nosotros de primero y los segundos años la verdad que lo hemos hecho muy bien, ¿no? una, una liguilla de ascenso el segundo, después que vamos otra vez segundo, el año pasado quedamos tercero, este año primero, o sea que, que yo creo que este equipo cuando en el segundo año es, es, es fuerte, el primer año pues ya se verá, ¿no? según como estén los equipos, los demás equipos, porque es verdad lo que tú dices, que lo, lo físico y el cuerpo, y aquí ya se pierde el que haya destacado en previa mil, porque sea un platoncillo, ya ya aquí los cuerpos sí valen y y ya y están más fuertes y tormereo. ¿no? Ah. A ver a ver cómo se da la temporada. Claro, y es una edad en la que uno desarrolla antes que otro y depende si tienes la suerte de que todo el grupo te desarrolla a la vez, ¿no? Eh, consigues un equipo fuerte, si no, a esperar. Claro, eh, que, que, creo que, que todavía estamos esperando que atendieran desde que tenía siete años y te venaban down, no, pero <risa> pero <risa> Pero bueno, no, yo, hombre, yo, la verdad que, que el, el que el que no es muerto, que no tiene mucho físico, la verdad que se puede defender bien uh -huh. jugando, ¿no? Sí, pero sí. bueno, ya, ya, ya veremos, esto es verdad que lo que tú dices, ya ni te encuentras un tío muy malo, muy malo jugando, pero el tío mide dos metros, por mucho que juegue el otro más chico se lo lleva de calle, ¿no? Uh -huh. pero ya a ver, ver donde nos toca si habemos dos grupos donde nos toca jugar dos equipos donde nos toca jugar y si ya uno donde nos toca la zona que nos toca si vamos toda la sierra y si la parte de ella eso es también, también los grupos uh -huh. bueno ya iremos informando ya son cosas de, la, de lo que va a ser la próxima temporada Antonio que te agradecemos que nos hayas puesto al día de, o no hayas contado hayamos hablado de, ese, de esa eliminatoria para, para cerrar este capítulo y nada pues hoy a disfrutar hoy con esa clausura a, a disfrutar de lo que ha sido la temporada Que ha sido en línea general generales bastante buena Para Lubrico Unión Deportiva Y sobre todo para para tu equipo Y ya, pues como tú comentas, en ir ya pensando Y preparando lo que va a ser la, la temporada que viene Y por cierto, que suponemos que en breve También se abrirán las inscripciones Para que aquellos que estén interesados Pues lo hagan lo antes posible para que también Desde la entidad se pueda programar de mejor manera Pues la estructura que vais a tener eh, De cara sí, sí. a la gente Sí, sí, las ya están ya hay gente que ha, jugadores que ya la han hecho la inscripción y se están recogiendo ya están en, pues está en los antojos y creo que los antojos no sé exactamente dónde uh -huh. Bueno Antonio, muchas gracias Gracias a ti, eso ¿eh, Un abrazo, hasta luego hasta luego Muy Rápidamente también con lo que van a ser las citas de fútbol este fin de semana, recuerden semifinales del trofeo de San Isidro 2017-2018... este domingo, 10 de la mañana, jóvenes veteranos vampiros, ...12 aspirantes juventus... ...recuerden que habrá eh, servicio de bar en estas semifinales del trofeo de San Isidro. En eh, el Trofeo Ignacio Peralta de F fútbol escala estos son los horarios en el pabellón hoy ocho y media JSA ubrique Marebanquia no hay medio otro servicios en la plaza Interdeán diez y media de galer Pantera... panteras Lounge... en la cancha exterior, ocho y media club Deportivo celta en la escuela, nueve y media pintura de atlético futsal. Diez y media, Autoscuela La Sierra, Guas, La Lupe, Kebab. Y en la cancha, Reina Sofía. Ocho y media, Gol Copas, Atleti Club Don López. Eh, a las nueve y media, April de 1979, Malaca, Café y Copas. <risa> Recuerden, este fin de semana vamos a tener ese campeonato de Andalucía de Clubes de Fútbol Sala con la participación de 20 equipos, tres de ellos, de ubrique cada uno, en cada categoría. Señor, juvenil y, y cadete. Vamos a ver, porque es la tercera vez que esta Asociación de Andaluza de Fútbol Sala organiza un evento aquí en Ubrí, que organizó hace tres años, creo recordar, eh, un torneo pre-Benjamín eh, pre y Benjamín. Eh, al año siguiente también trajo un torneo en la categoría Señor. Y, y, bueno, pues esta es la tercera vez que, que la trae, en la categoría Señor, eh, Juvenil y Cadete. Esta es la tercera vez que la trae vamos a ver Eh, ...que trae esta, esta, este, esta competición... ...vamos a ver lo que nos deja... ...durante este fin de semana... ...tanto en el Pabellón Polideportivo Municipal de Ubrique... ...como en el del Bosque... ...hoy también tenemos... ...esa vigésimo carrera... ...escolar nocturna Nutrias Pantaneras... ...a partir de las ocho y media de la tarde... En las pistas de atletismo, mañana sábado, Juan María Ordoñez, componente de las nutrias, participa en la 31ª carrera memorial sargento de infantería Carmona Páez en San Fernando, prueba de 10 kilómetros y dos subriqueños también participan eh, este próximo domingo en el Campeonato de España de carreras por montaña en línea individual y por selecciones autonómicas, en este caso Francisco Pazos, y también lo hará Eh, Juan Suárez Ramírez, que lo va a hacer como guía de corredores invidentes dentro de lo que es la Federación Española de, de Ciego. Se trata de la Marató por Montaña de Borriol, en Castellón. La conocida también como la Mabo, eh, que va a tener lugar, insistimos, este domingo y donde se van a, de, a dar cita a los mejores corredores de la especialidad de las carreras por montaña de nuestro país. En ciclismo, eh, pues el Gran Premio Ciclista de Alcolea, Este próximo domingo en esta localidad cordobesa, puntuable para la Copa de España y la Copa de Andalucía de ciclismo en ruta máster, eh, con una prueba de 92 kilómetros para los máster 30, 40 y 75 para los máster 50. Y en los barrios vamos a tener el maratón BTT Sierra de Montecoche, puntuable para el circuito provincial de Cádiz, también con representación ubriqueña. La Asociación Ciclista de Ubrique prepara para este próximo domingo su decimonovena ruta del calendario cicloturista Ubrique Alcalá de los Gazules, Ubrique de 97 kilómetros y el Grupo de los Perea hará su 34 cuarta salida Ubrique Benocal, Los Salamillos, La Ribera, Las Palomas y Ubrique de 80 kilómetros. En lo referente al senderismo, el Club Senderismo Los Tres Caminos se organiza para mañana la ruta Garganta del Capitán con el siguiente recorrido Botafuegos, Garganta del Capitán, Tumbas Antropomorfas. Arroyo del Capitán, Garganta del Prior y vuelta a Botafuegos. La, prueba, la ruta de unos 20 kilómetros se va a desarrollar en el entorno municipal de eh, Algeciras. Y también recordamos eh, que... Eh, hoy se disputan las finales del tercer torneo de Trenis de Primavera en la categoría absoluta. En este caso, la final principal va a enfrentar a José Manuel Salguero Díaz y Jorge Carlos Roldán a partir de las 9 de la noche, dos horas antes, tendrá lugar la final de consolación entre Rafael Montesreina y Cairo González Durán. Decir que ya se celebraron las finales de la categoría infantil, en el cuadro principal Juan Francisco Villalba ganó por 2-0 a, a Manuel Angulo, 6-4 y 7-6, Y en la final de consolación, Natalia Chacón también ganó por 0-2 a Jorge de la Cruz por 0-6 y 1-6. Y por último, recordar también en este eh, amplio balance que estamos dando, que el, el entrenador de baloncesto tubriqueño, Juan Luis Esteban, eh, mm, seguirá eh, dirigiendo al DKV San Fernando la próxima temporada en la Liga EVA. Así lo ha anunciado el club baloncesto Zimbis mediante un comunicado, lo anunció el pasado miércoles, en el que anunciaba ese acuerdo alcanzado con el entrenador eh, ubriqueño. Muy contentos con el trabajo que ha realizado esta temporada, ya está, eh, va a comenzar a trabajar desde ya en la confección de su plantilla de cara al curso eh, que viene. Comentar que eh, cabe destacar que este año el DKV San Fernando ha contado con una plantilla sin jugadores extranjeros como Sí y la tienen la mayoría de los equipos a los que se ha medido ha conseguido el objetivo de la permanencia y se ha quedado muy cerca de disputar la liguilla de ascenso a la Lef eh, Plata. Pues mucha suerte, enhorabuena en principio por esa renovación y mucha suerte para el ubriqueño Juan Luis Esteban. a quedarnos en los eh, próximos minutos eh, hablando de lo que va a ser la prueba deportiva estrella del fin de semana, eh, la más peculiar sin duda del calendario deportivo ubriqueño y que bueno pues entre unas cosas y otras, este año cumple ya nueve años, nueve ediciones nada más y, y nada menos hablamos del Pentalon Ride Ciudad Ubrique que se va a celebrar este domingo y vamos a conocer la última hora con su promotor y organizador Juan Cristóbal Chacón que lo tenemos al otro lado del teléfono, Juan Cris, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿tú? ya está aquí el, el fin de semana del, del pentalón el domingo llega esa novena edición como cómo está cómo quedan las inscripciones ya para lo que va a ser la prueba del domingo bueno pues las inscripciones pues, como se preveía pues están está hacia arriba y vamos a llegar centenar de escritos y nada y esperemos que salga todo bien y que disfruten y uh -huh. Vemos que se mantiene más o menos la cifra del año pasado, la que ya aumentó la, la cantidad de participantes en torno a ese a ese centenar, eh, que parece que es el techo ahora de la prueba, ¿no? Pues sí, con eh, solo un año superamos los 115 o así, pero bueno, siempre no estamos entre 90 y tanto, bien, por ahí. ¿Estás satisfecho con, sí. con, con esa cifra o, o esperabais más este año? No, sí, ya estamos, después de nueve años ya estamos acostumbrados a estas cifras, <risa> y bueno, y que tenemos también un tope de 120, pues la verdad es que por mí perfecto. Uh -huh. Bueno, eh, el año pasado vimos en, en esa inscripción un, un aumento de lo que fue la participación de, de los menores, ¿no? Eh, ¿Sigue esa tendencia este año? Pues sí, ha hay bastante de, de la categoría de promesa pues, que están inscritos y, y a todos los chavales encantan mucho, esto ¿no? es... De estar de no estar corriendo siempre o montando en bicicletaciones sino que están haciendo un circuito con varias disciplinas pues la verdad que les, les gusta es dura para ellos porque como se comprobó el año pasado pues la verdad las caritas que tenía los niño no era uh -huh. no, no era para para mucha alegría pero ellos después una vez que se repusieron pues disfrutaron de la carrera y, y de eso está que Este año, pues también hay hay bastante distrito en, en la categoría promesa bueno eso es una, una buena tendencia ¿no?, que cada vez eh, pues se va reju rejuveneciendo la prueba no pues sí eh, me alegra mucho de que la gente joven pues participen en, eh, en el deporte en general y, y eso es buena señal, desde luego uh -huh. juan cri mucho foráneo estamos en mitad mitad, como casi siempre, tiene un gran número de, de fuera, de la parte de Jerez, de de Arco, de de Villamartín, Total, viene de Sevilla también, el más lejano creo que viene de Cáceres, uh -huh. y nada, nos juntaremos con, con un buen número de de gente de fuera. Por lo general casi siempre ha habido más más gente local que, que fuera, ya que como hemos dicho siempre, a no al no ser una prueba de carácter oficial, con distancias oficiales, sino que es una cosa que ha salido de tu cabeza, a la gente hasta que no la conocen parece que, que, que le cuesta, ¿no? Le cuesta venir a, al sí. Pentathlon. Sí, pero bueno, ya después de nueve años que llevamos, ya fue eso de bastante eco en Pentathlon y Y siempre vienen los que repiten y, y también, pues, hay que decirlo, hay gente que les parece una prueba a lo mejor excesivamente dura o no de su agrado y ya no vuelven a repetir, hay de todo, ¿no? Pero, bueno, eh, estoy contento porque no ha decaído la gente de, de fuera sino que siempre a mantener en esa línea. El año pasado recuerdo que también hubo un pequeño aumento de lo que es la participación femenina. ¿Qué tal este año? Pues la participación femenina la verdad es que no... no... No hay mucha participación femenina. Ahí eh, se han apuntado en la, en la categoría de running uh -huh. y en la categoría de race, hasta el momento, ni ninguna femenina. Uh -huh. En running, sí, en running hay, hay algunas. No sé, no la he contado todavía, pero por lo menos 7 u 8 tendrán. Uh -huh. Pero ya decimos, parece que el tema de, de la bicicleta, sobre todo a, a lo que son las la, la, la, la, la deportistas de la cuesta, hecha uh -huh. para atrás mucha a mucha gente. ¿Y por qué, Juancri? ¿Por, ¿Por lo excesivamente técnico del recorrido? ¿Duro? No sé, ¿tú, eh, ¿tú qué explicación le sí, ves? El recorrido, el recorrido de, de bicicleta sí eh, es bastante técnico y, pues claro, las la féminas eh, hay muy poquitas que sean bastante técnicas, ¿no? Incluso entre, entre los, los hombres pues también hay hay su discrepancia, ¿no? Porque todo el mundo no... No tiene la habilidad de coger por todos los sitios, ¿no? Entonces, pues, es una prueba de yo le he de antemano, en una técnica, y, y a la vista está, ¿no? Pues, muchas féminas pues, no no quieren apuntarse en el raid por el tema de la bici. Uh -huh. Bueno, y lo que se refiere ya, como sabemos, este año también se repiten las dos modalidades, que las incluiste el año pasado y ya fue un éxito. ¿Qué, qué proporción de inscritos hay en una y en otra? 60-50 más más escritos de, de running que de ride uh -huh. pero bueno hay un buen uh -huh. y y supongo que en esa modalidad running eh, la mayoría riqueños no sí hay sí muchos riqueños también hay gente de fuera, pero la mayoría son uh -huh. la mayoría son ubriqueños sí y bueno, aquí ya ya conocemos la afición que tenemos por de, por, por la ventana. Uh -huh. Y mucha gente que otro año no participaba Ya decimos por el tema De, de, la, de la modalidad de bici Pero que el año pasado ya se eh, Entró a participar en, en esa prueba aprovechando pues que, que Se metió se metió esta modalidad de, de running Metidos en el tema de los inscritos Juan Cri, supongo que De nuevo y ya mirando para La, eh, la modalidad Rai El favorito vuelve a ser Miguel Santos Orihuela ¿no? Eh... eh, eh. No sé, bueno, está haciendo muy bien el santo, pero el otro día se escribió, no conozco, un tal Rafita, uh -huh. que me comentó por teléfono que era campeón del mundo, ese pentadlón. Uh -huh. <ríe> pero no de este pentadlón de Uribe, sino es, me imagino que será pentadlón olímpico, pentadlón militar, algo uh -huh. así. Y se presentó como campeón del mundo, pues, así que veremos a ver eh, cómo responde este Rafita. Pues eh, habrá que estar atento. Aparte de, de Rafita, ¿quién crees que le pueden hacer sombra a Orihuela este año? La el año pasado, eh, recordemos... Sí. Aquí, sí, bastante te... en forma, bastante en forma que, que, que le van a poner las cosas un poco duras. Eh, eh, y el santo, pues la verdad es que en bicicleta va como un tiro y donde pecaría un poquito sería la, en la carrera, ¿no? Ahí yo creo que le van a entrar bien que poco y le, le ponen las cosas Chile, pero ya digo, este nivel es la que yo a, a la Pentalón y, y para mm. mí es el máximo favorito. Sí, claro, es que la, la lleva dominando desde prácticamente sus inicios y ha sido uno de los responsables de que en, en un momento dado en el que la prueba, fue responsable de que la prueba eh, siguiera, ¿no? Eh, tras esas primeras ediciones que fueron más complicadas, digamos que sí. que él fue en, en sí, parte... Bueno, él me insistió en que porque yo en la en el segundo año, que hubo muy pocos participantes, pues la verdad que se me cayó el los brazos y, y no no tenía muchas ganas de seguir con la con la prueba, ¿no? Porque veía que no tenía mucha gestación. Y él fue el primero que me, que me subió. <risa> al, al siguiente año, que esto va a ir para mejor, que no sé qué. Bueno, pues estamos en el 9 de y, y a ver. ¿Y en la modalidad running, cómo, cómo ven la cosa? ¿Cómo están las quiñelas? En la moda running y la verdad es que eh, los que vinieron el año pasado, por ejemplo, Pazos eh, y algunos más, pues no pueden porque creo que van a van a un campeonato de montaña de Andalucía uh -huh. y no van a asistir. Entonces, mm, estoy un poco perdido en, en cuál es el nivel que van a tener los, los running. Es bastante uh -huh. difícil porque no veo a la gente así muy difícil. Para, para eh, disfrutar, porque ahora mismo desconozco los, los inscritos así no veo ninguno sin que, que sobresalga pero bueno, ya lo veremos en la carrera de ver qué, qué ocurre uh -huh. Bueno, una prueba complicada a la, a la hora de, de correrla y a la, a la hora a la hora de montarla, ¿no? Con, con tantas pruebas diferentes y, y sobre todo supongo que lo más trabajos habrá sido el tema de, del montaje de lo que es la, la carrera fluvial el montaje de las presas, habéis tenido que que doblar este año esfuerzo en su en su montaje? Lo digo porque con digamos con las lluvias que ha habido durante toda la, la primavera, no sé en qué situación se habéis encontrado el río. No, el río ha sido incluso más sencillo que el año pasado porque el año pasado tuvimos que hacer un gran esfuerzo en, en dejarlo lo más limpio posible, porque la verdad, con el, con la poca cantidad de agua que haya caído, pues el río llevó un poco y tenemos que ganar mucho de, de, de y o sea, entonces podemos entrar al río eh cuatro y cinco veces para dejarlo lo más limpio posible uh -huh. y eso no eso no creo unaeta y y también puede hacer totalmente el río. el río ha ido totalmente limpio y eh, y el agua no no ningún problema a la hora de de montar las presáscas casi un poco ¿no? este año es un poco más máximo, hacer uh -huh. el montaje de lo que es el río, uh -huh. pero bueno el río, el río no lo es todo sí, sí. Bueno, pero un factor nuevo que este año sin duda va, va a tener la prueba en comparación con años anteriores, recuerdo el año pasado hizo una calor tremenda es precisamente el tema de la temperatura parece que va a ser la, la edición más fresquita, ¿no? desde que que se creó este pentaldón Bueno, sí, pero le hemos pedido al ayuntamiento que ponga unos termos en, <risa> en el rato <radar. risa> Vamos a poner el agua a 35 grados uh -huh. Y no solo el agua Lo, lo decimos no, fuera, en fuera de Fuera de broma, el agua aquí sí está fría uh -huh. eh, Y es el consejo que yo le doy A los a los corredores De que desde Cuando el río pues Vayan poco a poco refrescándose el cuerpo Para que no sea una impresión muy grande Al entrar en, la, en las pozas, en las presas uh -huh. Entonces pues Yo lo he probado pues, estuvimos Haciendo los entrenamientos, como ya sabes y nos, nos pudimos meter en, la, en las presas y, y sí, da impresión. Pero uh, después te mereció la pena porque cuando sales te encuentras la, la musculatura un poco, la musculatura del sitio, ¿sabes? Agua fría, por lo menos todos los que íbamos a ir, es genial. Mm -hmm. Juan Cris, ¿qué, qué problema puede causar el, el contraste de temperatura cuando uno entra en el río? Casi todos musculares, supongo que eh, el tema de, de tirones o, o calambres, ¿no? el mundo no le cae igual, eh, algunos le vendrán bien y a otros pues probablemente el, el contraste ese de contracciones de y demás, pues a él le puede pasar eh, fastura, ¿no? Pero yo aquí, hoy el entrenamiento pasamos pasamos ocho nueve personas y aparte de que se hace el agua no hubo ningún problema, y hicimos el recorrido entero, ¿sabes? O mm. sea que no creo que haya ningún problema, puede haber un tirón o algo, pero... El no creo que tenga mucha trascendencia mm -hmm. tiene tiene el río más caudal de lo habitual para este para esta época del año pues sí porque estamos en ju y, y todos los años en junio pues lo que lleva era nada, un, un poquito que se veía muy poca agua y y, y este año por haber sido lleva bastante agua la carrera que ya van a hacer a pie, los raos bicicletas mm -hmm. cuando tengan que remontar el río pues la verdad que va a picar un poco, porque al llevar un poco de corriente el agua es más difícil correr. Claro. Y uh -huh. va a ser un poco más dura que el año pasado, la uh -huh. subida del río Hijo. Uh -huh. ¿Algún cambio de, de última hora en el recorrido, en el desarrollo de la prueba, o, o se ha mantenido vuestro vuestra propuesta original? Bueno, la propuesta original es tres vueltas en bicicleta, uh -huh. que, que ya, como sabes, pues también porque el prueba del recorrido puede era ya excesivamente dura. Uh -huh. Entonces hemos, hemos mantenido el el el tramo nuevo como medido este año, lo que es la lo que es la el carril dormido que va la antes. Sí. Pero le hemos quitado una vuelta. Entonces ha quedado para para mi gusto yo creo que queda una bastante equilibrada. Uh -huh. Finalmente serán dos vueltas entonces, ¿no? Dos vueltas en bicicleta. Sí pero eso estaba programado eh, para, para esta edición, me refiero, si yo yo lo que estaban, estaban programado tres vueltas, pero tres vueltas sin sin el, la parte de, del hormigón. Ajá. Había unos unos 15 kilómetros. Vale, entonces, entonces meté el, el hormigón, aumentó la distancia y aumentó el dificultad. Uh -huh. Eh y hicimos pues, la verdad que eh, todos que fui a entrenar fue pues, un poco grande la tercera vuelta. Entonces que uh -huh. eh, decidimos de que para al buen funcionamiento de la prueba, pues y que el mundo se ha llamado menos contentos que eh, picarle una vuelta. Uh -huh. Han quedado aproximadamente unos 13 kilómetros, pero bueno, son 13 kilómetros que pican. Uh -huh. eh, otra cosa que, te, que teníamos en duda, la última vez que tuvimos la ocasión de hablar, era el paso por el por el convento. Al final se va a poder pasar sin problemas, ¿no? Eh, no. ¿No? Eh, al final en el ayuntamiento pues, no, no me han dado el permiso. Uh -huh. eh, ha habido quejas ahí para y ha habido quejas y entonces pues pedí yo los permisos para pasar tanto por la ayuntamiento por el por el convento de san juan y ya pues no me han dado el permiso pero bueno pasaremos por el lado como y y además uh -huh. por lo tanto podemos quitar esa esa prueba de de los de los de los museos no y sí, los, ¿no? sí, los museos no vamos a poder. Pasar ese año, pues. No tener el permiso el interior de museos por lo tanto este año pues queda excluido por, por eso por ese tema de permiso juan que recordemos si te parece bien los horarios de la prueba y los horarios de corte y lo que va a ser el protocolo que, que se va a seguir en este aspecto eh, nos referimos a los horarios de corte a qué hora comienza la prueba y a qué hora más o menos tenéis o creéis que se puede eh, se puede eh, cerrar la prueba pues tenemos previsto que la, la losrays los Empiecen a, la, a las 10 de la mañana uh -huh. y los running a las 10 y 10, 10 minutos, minutos más tarde. Y después el está previsto el cierre de carrera sobre las 2 de la tarde porque hemos puesto el nuevo sistema este de de corte uh -huh. de carrera que los escoba a la 1 y cuarto, aceleran el ritmo y a todos los que vayan cogiendo, lo cogiendo de cola Pues le van quitando el dorsal eso sí, pues ellos siguen terminando a su ritmo la, la carrera ya sin compensar en tiempo ni nada pero ya los escobas en el momento que lleguen los escobas pues da por finalizada la carrera o sea que tenemos un cálculo mmm, bastante exacto que es sobre las dos de mm -hmm. la tarde por lo tanto unas cuatro horas eh, que durará la, la prueba recordemos que las calles también se pueden ver a, a algunas calles afectadas por el corte de tráfico ¿cuáles serán? Pues en las calles hay, hay varias calles, casi todas, en eh, la mayoría no por el casco antiguo. El tema de, por ejemplo, subir a la plaza por la calle El Agua, pues estaría cortado. El tema de la cremería, eh, pues ahí por la barra de Andalucía también estaría cortada. Y así en varias calles, como la calle San Francisco, el convento, eh, la calle de Torre, todas las calles que pasan la carrera, pues podrán estar cortadas por lo menos un par de horas o tres pero por lo menos para todo aquel que quiera eh, tenga cosas que hacer que no vaya a todo el mundo quiere no tiene ninguna carrera pues hay gente pues, que quiere se que sepan que sobre la sobre las ocho y media a las nueve de la mañana ya vamos a cortar todas esas estas calles que hemos dicho ya verán los discos puesto el sábado por la tarde las calles se van a cortar y bueno, y en previsión pues, que salga un, un viaje o algo Queden el pues, coche aparcado por la zona de abajo y, y ya salen sin problema. lo que son las vías principales ninguna se, se va a cortar o a lo mejor pues tan solo se parará cuando pasen lo, los corredores, cuando estén pasando los corredores. Sí, ¿no? hay, hay otras calles que no se cortan, simplemente se vigilan eh, y cuando no estén pasando corredores pues eh, se dará el paso al tráfico sin, sin problema, siempre con precaución y sin nadar. Uh -huh. Juan Cri, para finalizar, dos consejos. Uno, consejo para los jóvenes o los debutantes en esta prueba para el próximo domingo. ¿Cómo recomiendas tú que pues se afronte? Yo, yo le diría que los que no lo han hecho nunca o la gente que son más jóvenes, pues la impresión que da es que van a venir, van a, venir a Urique y, y van a ver una carrera que es mm, prácticamente dentro del pueblo, ¿no? Entonces eso crea la solución de que ah, es dentro del pueblo. Aquí no... Aquí no pasa nada ¿no? Uh -huh. pero cuando se termina la carrera eh, se dan cuenta de que una prueba que es una prueba bastante dura y el consejo que yo les doy es que, que empiecen con un ritmo un ritmo flojo y seguro que terminan bien uh -huh. van aumentando conforme van pasando lo, los kilómetros y que no empiecen mira porque los jóvenes eh, tienen tienen esa ese inpetuo. Tienen el jefe distinto, ¿sabes? De mm. dan el pistoletazo y, y salen a hierro y, y, y al cabo de 5 kilómetros pues lo paran. Mm -hmm. Y lugares recomendados para seguir la prueba en este aspecto nosotros pues eh, comentamos que dependiendo del deporte que más eh, te llame la atención, si es el ciclismo, obviamente... Eh, los Olivares, si en la prueba de Río, pues eh, la Plaza de los Ejércitos o la Plaza de la Estrella Y, y no sé, si tú recomiendas aparte algún sitio más O, o el pabellón, bueno, que donde se va a concentrar casi todo, ¿no? Ahí, por ejemplo, en el parking de la piscina arriba, donde está el tiro Hay una zona bastante amplia para el público Desde el cual se, se ve gran parte de la prueba Se ven los obstáculos, la transición, el tiro Eh salir de la piscina sale incluso del río o sea que tiene una tiene un, un amplio abanico de de visión en, en cuanto a la carrera ¿eh? y también pues la zona la zona de la sierra también pues bastante ¿no? est paso de los corredores ¿Mm. son, son zonas que las más, las más pues ya lo sabes, ¿no? es la, la del río de, lo más espectacular y demás y la zona de de cuando pasan las bicicletas por, el, por la aeronáutica que es muy espectacular también pero bueno, hay otras zona que tienen un encanto bastante bastante chulo para ver la prueba uh -huh. Pues nada, pues ya saben, a partir de las 10 de la mañana el próximo domingo, este domingo llega la novena edición del Pentadón Rai Ciudad de, de Ubrique Juan Cristóbal, que le vamos a dejar en principio darte las gracias por habernos puesto a, al día dándonos la última hora con esas dos novedades, ya decimos, se reduce el número de vueltas en la disciplina de bicicleta y se eh, cancela pues eh, la prueba de interior de, de museos. Y nada, vale. que mucha suerte para, para el próximo domingo y sobre todo que la disfrutéis, ¿eh? Vale, a ver si no tenéis problemas con, con los campeonatos de fútbol sala. No se nos acumula ahí la gente en sí. el pabellón, que también me tiene un poco preocupado. Eso es verdad, porque va a coincidir con ese campeonato eh, en sí. principio... Mm, o, o lo que han planteado ustedes Que no vaya a tener problemas de ningún tipo A lo mejor el tema de los vestuarios bueno, no De las duchas Estamos viendo Cómo no tener problemas no Pero bueno, eh, como yo ocupo Toda la parte exterior de, de, Del complejo deportivo uh -huh. Pues va a haber Mucha gente que viene al forbito Y, y como la punta paso de corredor Y pasando la gente Pues esperemos no tener ningún problema Esto se está arreglado, si se puede, es un trabajo, pero vamos, mmm, no quiero indagiarme en, en esto, pero sí. me ha afectado, que no, no, no me esperaba yo esto, esperemos que no pase una mañana, eh, Juan el Cristo, domingo, perdón. Juan Cris, no, no es por insistir en el tema, pero es que se ha entrecortado la llamada y no te hemos entendido muy bien lo que lo que querías decir cuando comentabas eso de que esto se hubiera arreglado, sí. a partir de ahí no... Eh, no Vamos, que no se ha escuchado eh, ¿A qué te referías? Eh, perdón, es que no, le, no, no, no te he oído bien Sí, sí. Te, te digo ¿Sí? Que, que se nos ha, entró, se ha entrecortado tu llamada Y no nos hemos enterado sí. de esto último que, que acabas de comentar Ah, no, simplemente que Con estas variaciones que hemos hecho últimas horas El tema del de, de fútbol sala uh -huh. Pues esperemos que no... No tener problemas y que todo, y que todo parega bien vale uh -huh. el, el tema es que se, se hizo una se hizo un calendario de, de eventos para para no coincidir unos, unos eventos con otros, uh -huh. entonces pues eso pues no lo hemos hartado un poco a la torera y, y ahora pues coincidimos dos eventos juntos, entonces pues vamos a intentar hacer las cosas bien por un lado y por otro para no tener los problemas. Pues nada, aviso a, a navegantes Lo que comenta Juan Cristóbal Chacón Que Juan Cris, muchas gracias y mucha suerte para el domingo ¿eh? Venga, muchas gracias y a ti Un agradable. abrazo, hasta luego ¿Todo? Con esto como siempre vamos a poner nuestro punto Y final Como siempre lo decimos por la hora En la que nos encontramos ya Nosotros nos vamos a despedir, volveremos eh, el próximo lunes con el resumen de lo que nos deje este fin de semana tan apretado, de nuevo una agenda repleta de citas deportivas. Eh, lo dicho, que pasen un feliz fin de semana, disfruten del deporte, lo practic eh, sean practicantes o simplemente espectadores, el próximo lunes ya volveremos con ustedes. Muchas gracias por su atención, que pasen un feliz fin de semana.